No no sé, no sabemos qué es lo que pasa aquí. Ararentamos la de borrada. Dos anillos de corvascañas que y a los últimos seres humanos vivos. No hay esperanza. Repito, no hay esperanza. Desfrutar de la última noche antes de la extinción total. Son sobrevivirán las cascuras. Los eucariptos. Ni tu espacio exterior. Esta vez o mal veo.